y darle la bienvenida al aire a José Garré, el gerente contable del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda del IPAV. José Pablo acá eh, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días para toda la audiencia. Eh, José, queríamos charlar con vos por el tema de esto que ya lleva varios días, eh, que fue anunciado eh, por el gobernador Sergio Silioto y la presidenta ahí del IPAV de este beneficio para jubilados y jubiladas nacionales que cobran la mínima y que, bueno, eh, son adjudicatarios y adjudicatarias de viviendas eh, sociales, que se va a postergar por un año eh, la cuota. Eh, queríamos saber cómo está eh, esta operatoria, cómo se está implementando, qué datos nos podés contar. A ver... Sí, Pablo, en realidad eh, este beneficio que anunció el gobernador hace ya unos días eh, se trata de una excepción de pago. En realidad eh, las cuotas se dan por canceladas durante el plazo de un año para aquellos jubilados nacionales, como bien decías vos, que cobren la mínima eh, y que sean adjudicatarios de una vivienda social. Bien, o sea que no es que se postergue y se pasa para más adelante las cuotas, sino que directamente no van a pagar estas cuotas. Correcto, ah. se exceptúa de pago. Mirá. No se posterga ni, ni se refinancia el plan, ni se pasan al final del, del plan. Serán por cancelado durante 12 meses. Bien, bien. Eh, ¿Y qué, qué recepción ha tenido? Digo, hay jubilados y jubiladas que se han inscripto, me imagino. Sí, de nosotros, la medida que el gobernador lo anunció... a en, en, creo que fue a principios del mes de septiembre y estuvimos trabajando durante todo el mes cerramos el mes de septiembre con 297 solicitudes de las cuales unas 627 fueron aprobadas es un 70% eh, tenemos un 11% que son casi unas 100 que están rechazadas porque eh, tenían, no cumplían con los requisitos eh, tal vez eran empleados de comercio, uno de los ingresos en la familia eran empleados de comercio o de algún municipio, eh, o una jubilación que no era la mínima. Uh -huh. este, y tenemos un 19% que le hemos solicitado al adjudicatario eh, que regularice alguna situación que puede existir con el área de adjudicaciones, o que nos envíe nuevamente el recibo porque no es legible... Esas son situaciones que nosotros estimamos que en su mayoría van a, cuando cumplan con lo que le pedimos van a poder acceder al, al beneficio. Bien. Eh, ¿Hay tiempo todavía entonces, por lo que decís, para sí. eh, corregir esto o para inscribirse? Sí, sí. El, el beneficio es en el transcurso de 12 meses, a partir de, de, de la cuota que emitimos este mes y hasta en la que vamos a emitir en septiembre de 2025. Durante ese lapso de 12 meses la persona puede hacer el trámite en cualquier momento, eh, con la salvedad de que el beneficio va, va a ser por menos meses, ¿me, me explico? Ah, Porque no, es, no, no son 12 meses que uno lo gestiona, claro. son 12 meses desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025. Si yo genero la solicitud en agosto, voy a tener, el año que viene voy a tener dos meses de excepción de pago. Claro, bien, bien, bien. ¿Mm? Así que casi... Esto, sí decía. Esta posibilidad, eh, disculpame, no, no, esta posibilidad eh, permite que una persona que tal vez obtenga el beneficio previsional en el mes de enero, en ese momento pueda hacer el, este, esta solicitud y va a tener nueve meses de excepción de pago. Claro, sí, sí, sí. Cuanto más rápido lo haga, este, más beneficio claro. tiene. sí claro. Tal cual. Uh -huh. eh, esto es más o menos lo que esperaban ustedes la cantidad de, de adjudicatarios adjudica, y adjudicatarias de... Eh, del padrón, más o menos, ¿tenían un número o, o no? ¿Están sorprendidos por la cantidad? Sí, la verdad que estamos muy satisfechos con la, con la recepción que ha tenido esto, la verdad que es una medida que, que ayuda a los jubilados y a las jubiladas. Uh -huh. Y nosotros esperábamos tal vez, no un poco menos, pero eh, sí sabíamos que iba a ser eh, muy bien recibida y que vamos a tener una gran cantidad de solicitudes. Nosotros tenemos un padrón de jubilados que es muy grande, lo que pasa es que hay de todo tipo de jubilados, provinciales, nacionales, nacionales que no tienen la mínima, eh, entonces era difícil tener una estimación, pero la verdad que estamos muy satisfechos con el número de, de solicitudes que claro. hemos tenido en estos pocos días de septiembre. Eh, José, ¿y es de toda la provincia, de todas las localidades la, o, o, o, o no? Eh, ¿Se han prendido más...? Sí, sí. Sí, sí. Cualquier adjudicatario en el territorio provincial puede solicitar esta, esta excepción de pago. Es un trámite que se realiza totalmente online, eh, en la web del instituto. Hay una solapa que dice beneficios jubilados. Eh, y si no, se pueden acercar a la delegación tanto de General Pico como la de General HACHA o aquí en la Casa de, en, en la Central, en Santa Rosa. Claro. ¿Y qué, qué documentación se necesita eh, presentar eh, de forma online? Eh, para... en, for, en, forma, en forma online lo que le pedimos es el recibo de sueldo. Ah. Para poder cargar la solicitud le va a pedir algunos datos personales que los van a tener que ingresar y adjuntar una imagen o un PDF de, del recibo de, del beneficio previsional. Ah, ese solo dato. Bien. bien. Ese solo dato. El, el área de adjudicaciones evalúa la situación de los titulares, que esté todo en orden, y una vez que lo aprueban, el área contable verifica la, los, los recibos y, y se aprueba la... O bueno, se analiza y se, se, se determina si se aprueba o se, se pide que amplíe algún tipo de información en el adjudicatario. Claro. Por lo que me dijiste, eh, ya hay 627 solicitudes aprobadas que en octubre sí. no van a pagar la cuota. Exactamente. ¿Sí? Ya a partir de este mes la cuota no, va, no le va a en realidad se emite pero bueno se se le se le, da porca, se la da. Se le reduce a cero el importe claro, bueno bueno así que está vigente y, y hay tiempo para para hacerlo al trámite bien sí sí hasta el año que viene en cualquier momento lo pueden gestionar perfecto José no sé si quedó algo eh, que quieras contarnos si no muchísimas eh, gracias no es todo bueno. gracias bueno que, gracias, te, que tengas buen día Hasta luego, bueno, buenos días. días. Eh, José Garré, el gerente contable del IPAB. Eh, bueno, está funcionando eh, esto que anunció los primeros días de septiembre el gobernador Sergio Cilioto de eximir eh, la cuota del IPAB a jubilados y jubiladas nacionales que cobren la mínima. Eh, en el cierre del mes de septiembre había 897 solicitudes eh, y fueron aprobadas 627. Eh, hay más de 100 que... Eh, por lo que decía José, van a ser aprobadas también porque es un error mínimo lo que tienen. Eh, así que bueno, está funcionando el sistema. Eh, se exime por eh, 12 meses eh, el pago de la cuota de la vivienda social. Radio Kermes está en todas partes, todas partes, todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermes.com.